Bueno, ya lo estamos viendo por interno cómo es cada vez la comunicación con Plinio desde el estado de Sao Paulo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, Ángeles. Buen día, buen día. ¿Te estamos, ¿Te estamos escuchando, escuchando un, un rebote nuestro, rebote? que no sé si es no sé algo si... de, de la conexión que tengas Yo... vos, Plinio, por ahí. Puede ser, yo también escucho con un poco de, de problema aquí. La conexión mía es siempre mala porque es privatizada, pero, pero no, no sé si está particularmente malo. Bien, no, te, escuchamos, Bien, no, te escuchamos, claramente. escuchamos claramente, lo que nos escuchamos, te, nosotros, nos escuchamos nosotros, también. nosotros también. Pero hay un poco de eco, sí. Eso sí, eso, eso sí. Bueno, pero bueno, vamos a escucharte a vos, yo, eh, nos propones empezar por los enfrentamientos que siguen en la eh, Cámara de Diputados con Lula, en guerra con Lula el presidente de la Cámara. Bueno, aquí la, la semana es una semana interesante para, para entender lo que es Brasil y cómo estamos, ¿no? y uno de, la, de la, lo que está pasando es la continuidad de la crisis institucional. Entonces, la pelea permanente entre los poderes, cada uno buscando usurpar el poder del otro. Ahora, en este en esta semana tuvimos un embate fuerte del Congreso con el Supremo Tribunal Federal y también del Congreso con el gobierno federal. Y esto aparece en la forma de una guerra abierta del presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que es un coronel, como decimos, no es un nombre muy, un hacendado de, de Alagoas, un nombre muy, muy primitivo de la tradición bien violenta de la política brasileña, contra Lula. ¿Por qué? Porque eh, la votación que hubo en el Congreso eh, para decidir sobre la continuidad de la prisión del asesino de Marielli. Lira articulaba con los bolsonaristas una derrota para el gobierno, para que eh, este diputado no fuera, que su prisión no fuera ratificada, como predice la ley brasileña, por el Congreso Nacional. Pero el gobierno Lula actuó, digamos, en la surdina, calladito, y logró que el Congreso aprobara. Y esto reveló la debilidad de, de Lira dentro del Central. Entonces, es una conspiración de Lula con grupos del Centrão para enfraquecer a Lira y tener un otro, eh, en la sucesión de Lira, lograr un presidente que sea del Centrão, porque no hay otra manera, pero que sea más cercano de Lula. Bueno, y este incidente acabó haciendo que la disputa surda, digamos, eh, obscura, no. que había entre Lira y, y Lula ahora sea una disputa abierta bien. yo sé que es una cosa bien intrincada de la política brasileña pero es lo, que, lo que yo creo que es fundamental es entender que Lira, que es el presidente de la Cámara ahora está en confronto abierto con el gobierno Lula Otro de los temas que nos planteabas tiene que ver nuevamente con Lavallato, ¿no? que hace unos cuantos años hablamos mucho de Lavallato, y yo veía una noticia que decía que eh, el titular, ¿no?, se juzga la actuación en Brasil del ex juez Moro en la operación Lavallato, pero ¿qué, ¿qué panorama hay ahí? Aquí es un, nosotros tenemos un, un, una institución que se llama Consejo Nacional de Justicia, que es la institución encargada de ver si los procedimientos de los jueces están de acuerdo con, con la norma, con la ley. Bueno, el, uno, un, uno de los jueces del Consejo Nacional de Justicia eh, acabó eh, condenando a los jueces del alabajato no a Moro porque Moro se jubiló para ser senador, pero a los sucesores de, Lolo, de, de Moro, que eran todos indicados con el dedo de Moro, y juzgó que, que hicieron operaciones que eran, digamos, fuera de la ley, entre las cuales, para que tengan un idea los oyentes, estos jueces aprobaron que un, una, una multa a Petrobras... gigantesca en Estados Unidos eh, que dos billones dos mil millones de dólares de esta multa fuera para financiar una ONG una ONG de Paraná donde Ay, estaban okay. los propios eh, fiscales que hacían la lavallato entonces es una privatización de estos recursos que, que, que la multa debería ir para el gobierno brasileño para financiar una ONG que sería administrada por los propios fiscales y esta operación fue sancionada por los jueces que sucedieron a Lula a Moro, perdón y, y bueno y esto fue condenado por el consejo por el por un juez del Consejo Nacional de Justicia pero lo lo más raro es que eh, do, pocos días después El presidente del Supremo Tribunal Federal, que es Barroso, eh, acabó revogando esta condena, lo que también dividió el Supremo Tribunal Federal en relación a las operaciones de Moro. Para que quede claro que aquí en Brasil, la todas las cosas no están resueltas, no. La pelea de Lavayato continúa de manera, digamos, silenciosa. pero muy, muy fuerte en, en el judiciario brasileño. Sí, eh, por lo que vimos también, la, el Consejo Nacional de Justicia revocó la suspensión de una jueza, Gabriela Hart, que Entonces, primero era sí, una de las primero, que había eh, firmado las condenas por corrupción contra Lula. Sí, Gabriela es la que sucedió directamente a, a, a Moro, Entonces, el pre, el, un juez, el, el encargado de hacer esta operación de manera monocrática, solito, hizo la condena de Gabriela. Y después viene el presidente del Supremo y revoga por presión, ¿no? la, esta condena. Lo que quiere decir que el, los procedimientos del avallato, que eran muy arbitrarios, todavía divide el Supremo Tribunal Federal. Hay que siempre recordar que el Supremo había sancionado todo lo que hizo Lavallato. Después empezó a condenarlo y ahora hizo un paso adelante para condenar los jueces. Y este paso adelante acabó dividiendo el Supremo porque este ministro Barroso es contra. Porque era muy lavallatista. Claro. Y, y, y también porque hay la sospecha, y esto es solo una sospecha, no hay prueba. De que los fiscales de Lavallato escucharon a todos y tienen audios de todos y, y lo que sale no sé si es verdad es que tienen audios muy comprometedores de Barroso entonces que Barroso tampoco puede dejar de defenderlos porque puede digamos sufrir un contraataque. Bueno, Plinio, otro tema que nos planteas tiene que ver eh, con la educación en Brasil, particularmente con el en el estado de San Pablo, donde estás, ¿no? Por una eh, particular resolución que ha hecho el gobierno respecto a una modalidad de preparación de clases en secundaria, ¿no? La enseñanza secundaria. Sí. Un otro escándalo que es importante que para los oyentes uruguayos, para que queden atentos sí. lo que significa la, la distopia de la ultraderecha. ¿no? El gobierno de Sao Paulo es comandado por un bolsonarista, que es Tarcillo de Freitas. Este señor nombró como secretario de Educación un señor que se llama Renato Federer. Y este señor ya... La, así que llegó al gobierno... prohibió los libros didácticos porque dijo que en realidad ellos eran desnecesarios y que las clases se darían por powerpoint. Esto despertó mucha revuelta de los profesores y él volvió atrás y dijo bueno se si quedan más tranquilos con el eh, participando del plan nacional de libros didácticos volvemos a los libros. Bueno, este señor ahora hace una nueva iniciativa que es un plan piloto de preparar el el contenido de las clases de, la, de los últimos años de la secundaria por el chat GPT. Uh -huh. ¿no? no sé si así se dice sí. en español. Eh, uh -huh. Bueno, y, y, y, y, y lo que es un escándalo total. ¿no? O sea, los profesores ya no tendrían la, digamos el derecho ni de preparar las clases. Como el chat GPT es un, un digamos, dice cualquier cosa, se puede por ahí ver el respeto que tiene el gobierno de San Paulo a los estudiantes brasileños. Y la educación que sigue empobreciéndose, ¿no? Lamentablemente. Bueno, yo soy profesor, ¿no? Fui profesor toda la vida. Eh, el, el, el profesor, no, la, la sala de, de clases es un diálogo, Exacto. un diálogo permanente. Exacto. O sea, no es un problema de, de chat, de GPT y de dar contenido. Es un problema de enseñar a la gente a pensar, a ver la realidad, a crear, a criticar. A, a, no, esto es, es, es, es una clase. Sí. Entonces, imaginar que es posible dar clases sin libros didácticos y sin profesores es en realidad una negación total de, la de cualquier... Sí. ¿sí? fundamento real de la educación. Exacto. Exacto. Por las dudas recordemos que el chat eh, GPT que es un bot, una especie de, de robot o de programa de inteligencia artificial que desarrolla contenidos, eh, puede hacer eh, videos solos, eh, trabajar en imágenes, escribir textos, obedece la orden que vos le das. ¿no? Entonces la idea es que eso, que, que una especie de robot informático te haga los contenidos para dar las clases te cuento algo Nan. yo cuando supe de esto por mi mujer dije voy a hacer un ensayo de cómo funciona el chat GPT sí. y era poco antes del almuerzo y le pedí deme una bibliografía sobre este asunto y fui a almorzar y cuando volví una lista fantástica y yo dije qué fantástico con mi mujer muy sorprendente este esta cosa es increíble mm. y pero después fui dije había autores que yo conocía dije pero qué raro no conozco estos libros bueno y ningún libro que me indicó existía en el plan real mira ¿no? ah. mm. ninguno o sea el chat GPT organiza las ideas pero como una máquina mm -hmm. sin ningún criterio real O sea, claro. es una, una lesera total claro. puede ser que en 2, 4 años esto quede menos ridículo de lo que yo vi directamente pero aún así esto es un instrumento que digamos que en bien desarrollado puede ayudar a la gente sí. pero jamás sustituir un profesor en sala de, de clase imagínate además a nivel de escuelas secundarias que es donde vos decís que se está preparando donde la importancia del docente con los adolescentes va más allá del conocimiento académico. Es sobre los vínculos, las relaciones sociales, eh, todo lo que es la, la educación para adolescentes. Total, total, total. O sea, es un despropósito tan absurdo que es para, eh, difícil creer que esto sea real. Sí. Pero es real. ¿no? ¿No? Porque la, la sala de, de clase es un Es una incubadora de respeto, de enseñar, de, de enseñar a la gente a pensar, a criticar, a crear, a convivir uno con el otro. O sea, es un, es un disparate total, pero es interesante para ver cómo piensa la ultraderecha ¿no? y cuáles claro. son los riesgos reales de estas aventuras distópicas. Que, a las cuales estamos sometidos. ¿Y esto ha generado también, Plinio, la reacción de los docentes, de los estudiantes, de alguna forma? Mira, y esto, buenísima pregunta, Hernán. Esto es reciente, es una noticia de, de unos dos días. Mm. ¿no? En realidad, el gobierno está haciendo un plan piloto, el tipo dijo, claro. para ver si funciona. Entonces, todavía esto no llegó a los estudiantes, mm. ¿no? Pero yo estoy seguro que habrá. una reacción, así como hubo con, cuando el secretario intentó eliminar los libros didácticos imagínate, claro. los estudiantes no tienen más libros claro. estudian por powerpoint claro. o sea es, es inimaginable bueno seguimos con más temas sí, hay el, uno grueso ahí ¿no? sí, que, que se destacan en, en lo que han sido los temas de esta semana Plinio que es Un enfrentamiento también de otro poder, ¿no? Así como hablábamos de diputados con el Ejecutivo, con Lula o del presidente de la Cámara, el Senado aprobando eh, normativas sobre criminalización eh, del narcotráfico o de delitos vinculados en enfrentamiento con lo que es la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal Federal. Sí, esto es el tema de la. criminalización o descriminalización de las drogas. ¿no? La ley brasileña es una ley ambigua ¿eh? que que, que, pena, que criminaliza quien carga la droga y, y esto quedó un, un poco muy, muy con una área muy, digamos, poco definida. Uh -huh. Quien consume, quien porta y quien trafica. ¿no? Y Y, y en esta ambigüedad el Estado brasileño en realidad aprovechó esta ley para hacer una verdadera guerra a los pobres. Para que tengan una idea, Brasil tiene una población carceraria de presos por porte de droga de 830 mil personas. Eso yo creo que es más o menos 30%, 25% de la población de Uruguay, más o menos... No, no, no estoy seguro, pero algo ahí es un número muy grande de este número mil uno de cada cuatro no, no, no, no son juzgados están presos preventivamente pero no hay condena entonces este tema de la guerra de, la, de las drogas es un tema muy delicado sí. en la sociedad brasileña el supremo tribunal federal empezó a interpretar la ley que, que había para distinguir el usuario del que porta y del traficante para buscar, digamos, eh, evitar esta presión en masa claro. de la gente que o porta pequeñas cantidades o, digamos, es usuario, está utilizando droga, ¿no? Pero esto eh, esta movimentación del Supremo fue... digamos eh, confrontada por el por el Senado y por los conservadores de una manera general porque ellos a ellos le conviene que esta ley permanezca para poder hacer la ley la guerra a los pobres. Entonces, ¿qué hace el Senado? Agarra la ley, más o menos la ley que existe con poquísimos cambios y busca y votó la constitucionalización de esta ley para evitar que el Supremo pueda legislar sobre la ley, no. Entonces aquí hay una pelea del Congreso con el Supremo, con el judiciario y hay también, más importante, una una resistencia a disminuir la guerra a los pobres. ¿no? Entonces este es el es una cosa que es muy intrincada de la ley brasileña, pero que muestra cómo los poderes se extrañan. Y cómo la burguesía brasileña no admite eh, parar, dar una tregua a la guerra a los pobres. Nos queda por último la huelga nacional de trabajadores técnicos en las universidades públicas federales. ¿Por qué es esta huelga? Esta es una huelga importante primero, porque es una huelga ¿no? de, de la fasura que organizan los técnicos de las universidades Es importante porque es un, un sindicato muy vinculado al PT y muy lulista, ¿no? Que lucharon mucho por Lula. Entonces, es interesante que estos trabajadores hayan eh, convocado e iniciado una huelga. ¿Por qué viene la huelga? Porque el gobierno Lula ofreció 0% de reajuste salarial. No le dio ni la inflación, ¿no? Entonces, estos, después de mucha negociación, ¿no? se movilizaron y la huelga, por las informaciones que yo tengo, es una huelga muy, muy fuerte y que va a, para, digamos, es, es construida por la base eh, porque la dirección es, es cita, ¿no? Así, no quiere mucho entrar en, una, en un confronto con el gobierno. Lula. ¿Qué es lo que piden? Piden el reajuste salarial, plan de carrera, más presupuesto para la educación, Eh, fin de las tercerizaciones, en fin. Pide, en realidad, la atención del gobierno para la educación superior eh, brasileña. Claro. ¿Son los funcionarios, los trabajadores técnicos? Entraron los trabajadores técnicos, pero ya en varias unidades hay también huelga de los profesores, porque esta FASUBRA es universidades públicas, institutos federales y algunas escuelas federales eh, secundarias. Todo este están en este sindicato. Entonces, las escuelas federales, ya hay profesores en huelga, en los institutos técnicos federales también, en la universidad pública los profesores todavía no entraron, pero eh, los técnicos sí. están con una huelga muy fuerte en la calle. Bueno, ¿qué momento para las universidades de la región? En Argentina... Es sí. impresionante la movilización que hay, porque peligran cerrar muchas por falta de presupuesto, pero serán temas para ir viendo cómo se desarrolla, en Plinio. Estamos ya en el final. Nosotros queremos, como siempre, agradecerte por tu tiempo, por tu análisis y estaremos en contacto la semana próxima. Soy yo que agradezco la oportunidad de una buena conversa con ustedes toda semana. Fuerte abrazo a los oyentes, fuerte abrazo a ti, Ángeles y a Hernán. Un abrazo. Abrazo Plinio, hasta la próxima.